Buenas tardes, estás en Verdiñac, en la Irola Irratia, 107.5 de tu FM. Irratia Askea, yende Askea Renchat, la radio libre para la gente libre. Hoy es, las algún pasa algún minuto de las 18 horas del martes día 23 de abril, San Jordi, día del libro, aniversario, me parece que es de la, de la muerte, ¿no? de Sí, porque no se sabe exactamente cuándo nació, creo que es de la muerte de Cervantes. Hablaremos algo también de, de Cervantes. Día del libro, que es precisamente es importante porque el programa de hoy gira sobre eso, sobre el libro, sobre los libros, sobre la cultura, sobre el acceso a la cultura, sobre lo que nos iguala o, o lo que nos separa en ser más cultos. Dicen que la cultura es como el olor corporal, que es difícil de de disimular y que te aleja un poco de, de la gente ¿no? que te separa un poco de la gente bueno pues eh, va a ser un programa si lo estáis escuchando este día y hasta ahora es decir, si, si si es el 23 de abril y son esas horas pues ya sabéis que estáis escuchando en directo y que podéis llamar por teléfono 944-217-060-944 a ver si lo he dicho bien sí 217-060 y bueno pues eh, también podéis eh, escucharnos por internet, aunque yo el otro día lo intenté y no y no se oía espero que ya se haya solucionado en sí. http 2 puntos barra <risa> barra <risa> gis.tv giss.tv 2 puntos 8000 80000 barra irola todo en minúsculas, irola-irratia.mp3 Bueno, y, y espera, ¿qué más? Eh, bueno, un saludo a Unai, que está aquí a los controles. Caizo. Caizo Arrachaldeon. No sé si hoy tendremos, si hoy vendrá Paco, porque debe andar por aquí, por Bilbao. Si viene, pues será bienvenido, aunque yo creo que últimamente Paco anda más en otro programa... ¡Os recibimos, americanos con alegría! Pero bueno, ya sabéis que esta es su casa y que aquí le recibimos con los brazos abiertos. Bueno, eh, hoy iba a hablar de libros. Eh, quería hablar de otras cosas, quería hablar un poco de, de falsas banderas, quería hablar de, de bombas en, en Boston... Eh, quería hablar de otras cosas, pero pero bueno, al final voy a hablar de libros, voy a hacer un programa que ya llevo algunos que que no han sido precisamente para hacer amigos. Eh, me acuerdo del de, de los scratches o el de los presos que fueron un poco, digamos, complicados. Aunque bueno, a veces pues también son cosas que hay que decir, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay debates que todavía la gente... Simplemente mencionar el debate sin entrar en él ya se remueve incómoda en sus asientos. Y bueno, hay que ir como los medicamentos fuertes, hay que ir tomándolos poco a poco. Fijaros, eh, hay personas que están tan absolutamente intoxicadas que cuando hacen una detox, una, una dieta desintoxicante, la tienen que hacer poco a poco porque... Si te desintoxicas demasiado rápido, a ver, la, la grasa no es solo un, una forma de almacenar energía. Es también una forma de tener ciertas toxinas ahí sin hacer daño. Entonces, si de repente movilizas demasiada grasa, demasiado rápido, pues se te puede llenar perfectamente tu torrente sanguíneo de, de muchas toxinas, de demasiadas toxinas que pueden afectarte a... ...a muchos órganos... ¿no? ...entonces a veces hay... ...ciertas cosas que hay que soltarlas... ...de vez en cuando... ...pero después hay que dejar que... ...que reposen... ...que el tema se calme un poco... ...y que la gente lo rumie... ...en, en la soledad de... ...en la intimidad... ¿no? ...como como hablaba... ...Aznar el catalán... ...bueno... ...hoy que es hoy que es San Jordi... ...felicidades a todos los Jordis... ...a todos los Gorkas... ...a todos los Jorges incluida Jorge Javier Vázquez. Bueno, vamos a poner un poco más alto lo del Don Give up y y vamos a ir preparando el de el de hoy. Igualdad y libros, igualdad y cultura y acceso a la cultura. Bienvenidos, bienvenidas a Ongietori, esto es La Irola Erratiá. 107.5 de TUEF. Según la UNESCO, un libro debe poseer 49 o más páginas, es decir, 25 o más hojas. Pues desde 5 hasta 48 sería considerado un folleto. Y desde 24, eh, perdón, y desde 1 hasta 4 páginas se considerarían hojas sueltas. Es decir, no puede haber un libro. Bueno, sí puede haberlo, pero según la UNESCO no lo considera un libro. Menor de 49 páginas. Bueno, esto me, me induce a pensar que hay gente que considera que un libro grande es un gran libro. Últimamente pues, se está poniendo de moda mucha gente en el metro y así. lee pues eh, Yo qué sé, la de las sombras de Grey, que deben ser cuatro o cinco tomos, o, o yo qué sé, el del no Que son libros que hay que reconocer que son gordos, que tienen mucha letra. Tienen, que hablan mucho después no sé yo si serán también grandes libros eso nos lo dirá nos lo dirá el futuro bueno lo primero que hay que hablar de los de los libros es que los libros están escritos en papel y no necesitan más energía que un poco de luz que puede ser luz solar que puede ser la, la gratuita luz solar aunque yo creo que hasta eso nos, nos harán pagar por, por ello, habrá un impuesto para, para poder tomar el sol, para poder recibir luz luz visible, o si no, pues pues una luz, digamos, que puede ser cualquiera, que puede ser luz eléctrica, que puede ser, bueno, una vela o yo qué sé, un, una fogata. Eh, por cierto, hablando de energías y de que los libros no necesitan ...más energía que la propia de, de fabricarlos... ...que ya es bastante... ...o sea que un libro no es no es gratuito... ...un libro ha costado hacerlo... ...ha costado una energía... ...ha costado unos recursos... ...han muerto en algunos casos árboles... ...aunque hay que intentar comprar libros... ...de bosques sostenibles... ...donde árboles que cortan, árboles que replantan... ...o incluso de... ...hechos con papeles reciclados... ...pero bueno... Eh, ...digamos que... Digo lo de que un libro no es no es no es gratuito porque muchas veces no les tratamos con, en mi opinión con el respeto que, que deberíamos no o sea yo me acuerdo que antaño cuando realmente había muy pocos libros la gente pues los trataba con una cierta reverencia yo de hecho eh, es muy difícil que, que subraye un libro es más me, me resulta casi hasta ofensivo ¿no? cuando la gente lo subraya Y bueno, y mal que subrayen los suyos propios, pero ya cuando subraya los de los de las bibliotecas, digo, oye, pero ¿tú qué te has pensado? Que estés de todos. O sea, es que es como si yo voy, yo qué sé, te cojo tus cosas y te las muevo, te las toco, ¿no? O sea, estés de todos, no es solo tuyo. Yo de hecho a veces, si un libro me gusta mucho, suelo tener unas un par de hojas al final y señalo, escribo luego, lo que me llamó la atención, digo página tal, desde la línea tal hasta la sanidad tal y, y pongo la y pongo la cita, ¿no? Bueno, eh, todo esto era para decir que si os interesa el tema de las energías renovables, mañana día 24 de abril a las 7 y media de la tarde en la Egoechea, en el piso, en la entreplanta, en la calle Medina de Pomar número 9 en el barrio de Irala, pues habrá una interesantísima charla sobre las energías renovables, sobre si va a haber energía para todos y todas después del picoil. Entonces, si os interesa todo ese tema de qué es el picoil, de qué, es lo, qué son las energías y todo eso, pues va a ser una charla muy interesante. Día 24, miércoles 24 de abril a las 7 y media en La Egochea, en el piso, en la entreplanta, calle Medina de Pomar, número 9, en el barrio de, de Irala. Y todo esto era porque a veces ves en el metro a mucha gente que llevan todos el, el ebook reader, el kindle, el, el incluso, eh, ¿cómo se llaman estos? El iPad, las las tablets, y todos están leyendo, ¿no? Y está muy bien, está muy bien, no voy a decir yo que no, ¿no? De hecho, yo tengo unos cuantos libros metidos en el netbook y de vez en cuando pues le, le voy echando un vistazo pero yo quizá por mi, por mi formación, por mi, por mi proveniencia, por donde provengo, pues soy todavía más de papel, ¿no? Entonces no hay que renunciar al papel. Lo otro nos da una cierta comodidad, lo otro, eh, digamos, que nos da la capacidad de tener almacenados muchos libros en un espacio mucho más pequeño pero es mucho más fácil que los pierdas, es mucho más fácil que los borres, es mucho más fácil incluso que alguien se conecte y te los borre. O sea, eh, si si solo con, confiamos en temas que están en la red o que o que no controlamos, que no tocamos directamente, es mucho más fácil que perdamos esa información. Estoy pensando en, en algo en plan en una distopía orwelliana, en plan 1984, en la cual iban reescribiendo la, la realidad, ¿no? O sea, eh, yo creo que hay que seguir manteniendo en papel, aunque solo sea por lo difícil que resulta quemarlo, aunque solo sea porque igual mañana otro día, pues hay que hacer como como hacían algunos, que era como tenían que calentarse, pues se lo aprendían, y cuando uno ya se había aprendido el libro, pues ya podía podían quemar el soporte, ¿no? Porque al final el libro no es solo el papel. Digamos que el papel es el soporte, pero el libro, o sea, hay muchas personas que se saben el Corán de memoria. Entonces, el libro son ellos. De hecho, hay una hay una historia de Booming, unos autores italianos, unos intelectuales italianos que empezaron llamando Lucifer Bliset, que decían que lo importante son las historias y que los seres humanos son solo eso, un mero sistema y además no siempre el más fiable de creación, almacenamiento y transmisión de historias, que de hecho el ser humano como tal es una historia, su biografía, la real incluso la, la inventada, la que cuenta los demás o la que se cuenta, la que se la que con la que se engaña a sí mismo también es una historia, ¿no? Entonces que lo importante son las historias y los libros son un soporte de esas historias, los libros de papel, los libros electrónicos, pero también los seres humanos pues somos un, un soporte de esas de esas historias. Bueno, vamos a poner un poco de música porque el tema de hoy parece como que se hace un poco arduo el tema de los, de los libros. De todas formas, yo me acuerdo cuando era pequeño que si el libro tenía pocos santos, les llamamos santos, pocas ilustraciones, decía, uy, qué, qué difícil, tiene pocos santos, ¿no? O sea, hay, hay un momento en el que el crío tiene que acostumbrarse a dar el salto y leerlo. O sea, hay, hay un momento en el que, pum, conectas con la lectura, ¿no? Empiezas a, a imaginarte. Y entonces ya no te asusta que el libro sea largo y que tenga pocos santos, ¿no? O sea, no, no te asusta que tengas que hacer un, un gran trayecto sin descanso porque los santos al final eran eran descansos no o sea te quedaba mirando a los santos y lo no tenías que hacer el, el esfuerzo de la lectura ¿no? entonces bueno vamos con los santos vamos con, con un con una canción para que no tengáis que hacer el esfuerzo de soportar la chapa que, que os estoy echando Yo diría que esto era eh, Los Beatles. El título era People... ¿Cómo era? A paperback Writer. Ah, o sea, pero un... Es de, de periodista, ¿no? De escritor de, de columnas, de, ¿no? Ah. De periódico, etc. Sí, pero yo creo que se lo dice un poco como, como plumilla, ¿no? Como... Sí, eso es más o menos, ya. Hmm. Bueno, sí, hay muchos periodistas que dan el salto, hay muchos hay muchos autores que... Que escribe en columnas porque no siempre se pueden mantener de, de los libros es, es interesante estaba estaba pensando que os sea, he anunciado que mañana que mañana miércoles hay una charla en la egochea sobre las energías renovables pero el jueves en el edificio de la bolsa el jueves 25 de abril a las 19 horas hay una charla también muy interesante que es aceptar la muerte para vivir mejor herío chaonar tu o veto bisícheco la imparte si carranza psicóloga especialista en duelos y tiene muy buena pinta no porque hoy hablaba con un con un chico que está trabajando con, en cuidados paliativos de gente que, que bueno que, que está esperando hay que hay que decirlo así o sea están esperando a, a que llegue el momento no y el momento que en muchos casos pues es bastante inminente no y, y aún así pues les tienen que, que cuidar y les tienen que, que intentar que pasen esos últimos momentos de la manera más digna posible y, y reflexionábamos y hablábamos de que de alguna manera vivimos de espaldas a la muerte no o sea vivimos como si como si no nos fuésemos a morir como si los seres queridos no, no se fuesen a morir y Y hay que aceptar eh, ese tipo de, de cosas, ¿no? O sea, hay que... Igual tendríamos que hacerlo de manera, no sé, más social. Es que han pasado muchas cosas. Este este sábado, en Isarbel, a las 5, Silvia, la chica que hace grito en el muro, dio una charla que me encantó sobre, sobre la enfermedad mental, la psiquiatría, la represión y tal. Fue una charla muy interesante. Eh, yo creo que igual nos tenía que haber cortado porque la gente pues, pues se, se enrollaba mucho digo los asistentes que más que preguntas hacían eh, propias eh, semi ponencias y, y es curioso porque sí que se hablaban de, de algunos temas y había un momento en que una chica decía bueno y qué solución ahí no y yo decía pues mira no lo sé digo pero si hay alguna digo la, la enfermedad mental la mal llamada o bien llamada locura es como, como salirse de la norma, como, como salirse demasiado de la norma, o sea, meterse en el laberinto y no tener el hilo de Ariadna, no poder no poder salir por los propios medios. Y, y si hay alguna solución, esta tiene que ser social. O sea, porque al final la causa es social, entonces la, la solución es social. O sea, el, el suelo contra el que te das al caer es el mismo suelo en el que te apoyas al, al levantarte, ¿no? Y entonces me, me llamó mucho la atención el hecho de que probablemente parte de la solución sería juntarse y hablar del tema, como hicimos el sábado, ¿no? Y, y lo mismo con, con esta charla, que repito, será en el edificio de La Bolsa, en el casco viejo, calle Pelota creo que es, ¿no? Pelota esquina con, con Santa María. Bueno, no sé si es más Santa María que Pelota o... Es que la otra es el perro, ¿no? O sea, es una esquina que hace como a tres. Al perro, a, a Santa María ya a Pelota. Bueno, eh, si no sabéis dónde está, preguntáis a cualquiera en el casco viejo por el edificio de la bolsa y ellos dicen. Y es a las, es a las 19 horas. Tiene, tiene pinta interesante. Erio Chaunartu o Beto Visicheco. Aceptar la muerte para, uh, para vivir mejor, ¿no? Bueno... El, el tema de hoy, el tema de hoy era los libros. Y os quería contar una historia. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con una chica que eh, tuvieron un proyecto de hacer una biblioteca en un pueblo perdido del Kasai. El Kasai es una zona de, del Congo, del Congo Kinshasa, de lo que antes se llamaba Zaire. Y bueno, pues es una zona un poco salvaje, que está todavía que no está del todo pacificada, es una zona que, que bueno, que por intereses económicos, por el tema del coltán, de los móviles y todo eso, pues pues a las empresas les les corresponde que les les conviene que haya jaleo porque así pues ellos pueden, como se suele decir, a Río Revuelto ganancia de pescadores. no Ellos pueden pescar mejor y hacer lo que quieran si, si no hay una, una ley y un orden más... Eh, o sea, como... Bueno, iba a decir como aquí. Pero en vista de lo que está pasando últimamente, <ríe> diría mejor que aquí, ¿no? Porque ya, ya comentaremos lo de las que une y esas cosas. Pero bueno, a lo que íbamos. Que, que montar una biblioteca y con 800 con 800 euros consiguieron llevar algo más de 100 libros, bueno, eh, 800 euros, no solo para comprar los libros, porque podrían decir, ojo, pues qué caros y tal, 8, bueno, aquí un libro te cuesta ya de 15 para arriba, ¿no? Pero bueno, y, pero bueno el transporte, las inevitables, las inevitables, eh, como se dice estos sobornos, porque ahí todo el mundo quiere sacar tajada y tal, y montar una biblioteca y nos estuvieron enseñando fotos y les veías la, la, la reverencia con la que miraban los niños, porque los niños querían quedarse con algunos libros, querían tener una biblioteca como aquí de préstamo, pero no se podía. De hecho, tenían una hora y media a la semana, una hora y media a la semana, porque la tenían que compartir con los colegios de, de una zona bastante amplia, ¿no?, con varios colegios. Y, y es curioso porque decían que algunos niños era la primera vez, con 9 diez años, que veían y tocaban un libro. O sea, nunca habían visto y tocado un libro. Habían ido a la escuela, habían enseñado con, con pizarras y todo esto, o sea, con pizarras la grande y con pizarras pequeñas y así, pero era la primera vez que veían un libro. Es curioso, ¿no? Nosotros, yo, sinceramente, no me acuerdo de, de la primera vez que vi un libro. O sea, yo desde siempre ha habido libros en casa. Es curioso. Sin embargo, gente que ya bastante mayor, ¿eh? 9 o 10 años, y claro, pues pues que, que incluso después eh, había sido algo muy importante visitar la biblioteca y se lo comentaban entre ellos y el uno le decía al otro lo que había leído, o sea, era un poco una una lectura primero para sí, pero después para después poder contar, ¿no?, de lo que lo que había experimentado, ¿no? Es, me, me resultó súper interesante. ¿Con qué poco dinero lo que se puede hacer, ¿no?, en el tema de la cultura? Porque, claro, nosotros ya tiramos los libros. Bueno, hay, hay libros que merecen la pena. ¿no? Yo una vez en Book Crossing, hoy que es, hoy que es 23 de abril, mucha gente va, va a cambiar libros, pues una vez en Book Crossing me encontré uno de César Vidal. Me lo leí casi, casi porque me sentía obligado ya que me lo encontré a leerlo, pero, pero es que era malísimo, vamos, peor imposible, ¿no? No valía ni ni... El, o sea, me, me daba pena que el... Que, si, ...que hubiese muerto un árbol, un cacho de árbol... ...para imprimir esas patochadas, ¿no? Esas bobadas. O sea, es que no, no sé ni por dónde cogerlo, ¿no? Me acuerdo que hablaban de la, de la ley seca... ...y, bueno, pues más o menos decía que con la ley seca... ...pues le habían dado oxígeno a, una, a la mafia que no tenía ya mucho poder... ...después de la Primera Guerra Mundial y tal... Y que, de hecho, pues la mafia ahora mismo en Estados Unidos, el crimen organizado, tenía tenía su influencia y tenía su poder y tenía su dinero desde tiempos de la ley seca. Y una vez que decía esto, terminaba en una frase diciendo «pero con las drogas es diferente». Y ¡pumba! Y ahí se terminaba el capítulo digo «pero serás gilipollas». O sea, ¿por qué es diferente? Porque tú lo digas. Es exactamente lo mismo. O sea, es una analogía perfecta y tú dices «no, pero con las drogas es diferente» y es, es una persona de la que no conviene ni, ni dedicarle un, un segundo. Bueno, os animo a que entréis en la página de Bookcrossing b-o-o-k-c-r-o-s-s-i-n-g.es bookcrossing.es y veáis cómo se registra un libro, veáis cómo se, se libera un libro Y bueno, que si tenéis algún libro que os interesa, pues que lo pongáis ahí a pasear, que lo pongáis a conocer mundo. Hombre, yo a veces me arrepiento de haber liberado algunos libros. Liberé Insalá de Oriana Falaki, que era un libro que me encantaba. Y es que no lo he vuelto a ver, pero tampoco nadie el que lo cogió o la que lo cogió no lo ha registrado. O sea, no sé dónde ha ido. Supongo que lo cogería alguien. Y hay otras formas, que es quedar con otros con otros bookcrossers, quedar con otros estos... Y se hace una liberación controlada. Y entonces se lo, se lo das en mano. Sabes que lo dejas en buenas manos, ¿no? Y, bueno, vamos a poner otro poco de, de música. Igual, ¿Andreas Folenbaida o...? Vale. Book of Roses. ¿Sí? ¿No? Sigo sigo echando la chapa, ¿eh? Esto era el inicio de Book of Roses, el libro de las rosas, de Andreas Bolenvada. Y es curioso porque siempre tenemos la impresión del de libro de papel. Bueno, ahora menos con los libros electrónicos, con los audiolibros. Pero yo creo que el, el libro de papel nos ha enseñado una cosa muy importante, muy interesante. Y es a dudar. O sea, no nos resulta tan difícil dudar de un libro si sí nos resulta difícil dudar de las de las imágenes no o sea todavía lo que dice la televisión va a misa hace poco ha habido unas bombas en boston y rápidamente pues incluso demasiado rápidamente sacaron unas imágenes diciendo que han sido unos hermanos del, del cáuca o no los charrnalles identificándoles como islamistas radicales... ...miembros de Al-Qaeda, etcétera, etcétera, etcétera. Es curioso porque... ...esa operación tiene todas las características... ...no digo que lo sea, ¿eh? No digo que no hayan sido los Charnayev... ...pero a mí los Charnayev desde el principio... ...me parecieron unos Lee Harvey Oswalds ...del 3 al 4 O sea, a mí me parece que hay cosas muy oscuras en esa, en esa bomba. Cuando al poco rato sale Obama diciendo los terroristas no conseguirán sus objetivos y te das cuenta de que toda una ciudad como Boston está paralizada, dices no, no los conseguirán, ya los han conseguido. Claro, pero después tienes la, la reflexión que me hizo un amigo que era ¿a quién beneficia? O sea, ¿a quién beneficia eso que ha pasado? Porque al final va a haber más seguridad, va a haber más control, va a haber más cámaras. La gente va a pedir más cámaras. Y al final dices, ¿a quién va a beneficiar? Porque, insisto, las cosas no están claras. Hay unas imágenes, unas famosas imágenes, un vídeo que apareció en la página de 4chan en la que el, el hombre este, el, un, una especie de héroe que tenía unos hijos que se le han muerto en Afganistán y tal, el que llevaba un sombrero de cowboy, iba con un chico que al que le acababa la bomba le acababa de arrancar las dos piernas. De hecho, en una de las fotos se le ve, no solo con el muñón, sino sino con el con el trozo de hueso, con un trozo de hueso, viéndosele unas imágenes absolutamente gores. Médicos han trabajado en urgencias y que, y que conocen lo que es eso, dicen que no es posible que esa persona esté como está. Primero, lo más normal es que hubiese perdido el conocimiento. Digo, el, el que le habían arrancado las piernas. En caso de no perder el conocimiento, estaría gritando de dolor. Esa persona se le ve que tiene la cara tranquila. O sea, yo yo creo que el tío voy a ser de Bilbao. Oye, ¿qué te pasa, pachinada, aquí? Que una bomba me arrancó las piernas, lo normal. Luego me iré a hacer la, la manicura para que me queden las manos también a la altura. no o sea Es que es algo tan absurdo que dices, a ver, señores, le acaban de arrancar las piernas. Y el tío pone una cara como que la cosa no va con él. Claro, al poco rato aparecen fotos de un, de un soldado ...que perdió las piernas en Afganistán... ...que es igualito... dice ...qué casualidad... ...qué casualidad... ...probablemente sea el mismo... ...tampoco puedes asegurar lo que es el mismo... ...porque dicen que todos tenemos un, un doble... ...en alguna parte del mundo... ...pero qué casualidad... ...que tanto el... ...el soldado que perdió... ...las piernas en Afganistán... ...como este... ...que teóricamente las acaba de perder... ...en las bombas de, de Boston... ...tengan la misma cara... esto ...esto me... Me recuerda un chiste de un jubilado que salía de, del edificio de Hacienda y vio a un policía que estaba poniendo una multa al coche. Entonces se acercó y dice «Sí, a nosotros, a los pobres, a los pobres jubilados, nos ponéis multas, no sé qué, no sé cuál, a los políticos que vienen y cortan las calles, a esos no los ponéis». Entonces el guardia, como vio que le estaba insultando, además de la multa por mal aparcamiento, le puso otra por desacato y e injurias a la autoridad. Sí, encima ponme otra multa, cabrón, pesetero, no sé qué, no sé cuál. Tal, y le puso otra. Esto es abuso de autoridad, sois unos sinvergüenzas, unos canales. Y le puso una tercera. El otro siguió siguió insultándole y le puso una cuarta. Y ya cuando le estaba poniendo la quinta, dijo, bueno, me voy, que veo que ahí viene mi autobús. Sí. <risas> Entonces, al final es eso, o sea, yo creo que a este pobre del de la silla de ruedas tenía la cara porque las piernas no no eran suyas, o sea, como como el jubilado que el coche no era suyo, pues las piernas del, de este no no eran suyas. Tú me decías algo de, de un grupo como era Kraft. ¿no? no, te digo, es que va mal internet y no no. Hmm. No, te digo con eso. Sí, algo así. Son exmarines, un grupo organizado de, de defensa y de, es que yo, de, se, de seguridad. Ya sabes. Sí, yo es que han salido imágenes en Internet. Lo que pasa es que algunas se han borrado bastante, pero han salido imágenes que dicen que las mochilas de estos de los, de los eh, caucásicos... No se parecen nada a las que, que, que no sea. se parecen. O sea, son parecidas, pero que no son iguales. Que no son iguales a las que teóricamente explotaron. Por cierto, que aquí... No sé qué político, no sé si fue Cospedal. Por cierto, eh, quiero que dejar una cosa muy clara. Satanás ha sacado un comunicado diciendo que basta ya de jugar con su honor. Que él es malo, pero nunca, nunca, nunca se ha prostituido. Así que nada de decir Cospedal, hija de puta. O sea, hay que decir las cosas como son. Cospedal, hija de Satanás. Pero Satanás es una persona mala, pero muy pero muy limpia, o sea, no, no se ha prostituido. Entonces, no ofendamos, no digamos cospedad hija de puta, que es una grave ofensa a las putas, por supuesto. Entonces, claro, yo creo que empezaron a decir que las que las cacerolas eran de favor. Hasta ahí llegaron, eh, o sea, pero pero pero ya ves por dónde iban, ¿no? O sea, al final yo creo que tienen que contar una historia y no saben cómo contarla, o sea, yo quiero yo creo que por ejemplo en Aquehuea me comentaba el otro día un amigo que él vio lo de Aquehuea y se le o sea, se le reverdeció la esperanza, ¿no? Él lo decía de forma todavía más poética, no sé cómo decía esa cosa con con alas y tal y, y hablaba de la esperanza, ¿no? O sea, que de repente a tres personas les vayan a detener por por hacer por hacer eh, trabajo político o sea ni, bueno, ni siquiera tenían grandes responsabilidades simplemente por por pentenencia o sea por militancia bueno después está un, un ministro del interior que dice que aquí no hay presos políticos pues como decía la, la portada anterior de, de este de la gallina vasca lo que no hay es suficientes políticos presos o sea presos políticos ya lo creo que hay lo que no hay son políticos presos pero bueno el tema es que, que que vayan a detener a tres personas y cojan mil personas y de forma pacífica, de forma no violenta, se pongan delante, hagan un escudo humano. La verdad es que da que pensar, da que pensar y que conste que ellos lo vendieron como qué malos son los en los medios, lo vendieron como qué malos son los del entorno. Y, y qué buenos son los, los Cheinas, aunque su actuación dejó bastante, por no decir mucho que desear, y hubo, y hubo bastantes agresiones, una chica, bueno, aparte de que la, la estiraron del pelo y tal, le dijeron, Soy todas sois todas unas zorras y os vamos a violar a todas, o sea, así, eh, esto es, esta es la policía que nos, que nos protege, bueno, y el, bueno, no hace falta comentar lo del caso de Iño Cavacas, porque ya tuvimos un programa el, el martes pasado. Se nos olvidó poner los audios de, de las conversaciones entre las unidades y, y los que intervinieron, en el que uno de los que intervino eh, decía que estaba toda la situación controlada y el mando desde la comisaría decía cómo que está controlado ustedes entren con todo lo que tengan a la rico o sea más o menos la traducción es no desperdicien una oportunidad de entrar en una en una rico no o sea es, es algo muy muy sintomático es algo muy muy curioso bueno a lo que íbamos que, que nos estamos que nos estamos eh, escapando con el tema de los libros punto número uno no Os olvidéis de los libros de papel, aunque tengáis libros electrónicos, aunque tengáis Kindle, aunque tengáis eh, tablets, aunque tengáis libros PDFs en vuestros en vuestros portátiles, en vuestros netbooks, no os olvidéis de los libros de papel. Segundo, cuando hayáis leído un libro, compartidlo. Seguid utilizando las bibliotecas se oponiendo al canon de las bibliotecas al canon por al canon por préstamo no os creáis lo de la piratería mira el ayer me pasó ayer o antes de ayer me pasó una cosa muy curiosa de repente quise descargar un libro un libro que de hecho ya tenía en pdf lo que pasa es que tenía la versión anterior y me apeteció la versión más moderna Por cierto, la versión anterior todavía no me la había leído y me costó lo mío, porque porque hay veces que, que no es fácil descargarte una cosa. Eso que yo, digamos que tengo una cierta práctica, ¿no? Pues ya era una cuestión de honor, o sea, ya ya era me lo tengo que descargar. Bueno, parece que tenemos una llamada, así que os dejo con la historia para más, para más adelante. Bueno, en resumen, me lo conseguí descargar y cuando me lo descargué ya ...ya perdí el interés, ya lo tengo ahí almacenado... ...en una especie de diógenes digital... ...adelante, estás en estás en el aire... Venga, hola... Hola, buenas tardes... Yo quería hacer un pequeño homenaje a, a la Liburuteye de Cucucha... ...donde tantos vueltos ratos pasamos... ...y decir que aunque allí mayormente estaban... ...los libros que sobraban a la gente en casa... Porque suele ser difícil encontrar a un lector que, que tiene un libro. Siempre lo coloca si puede, ¿no? Si, sí. si no tiene dónde ponerlo. Sí. Allí encontramos verdaderas joyas. Encontramos y dejamos, dejamos el, y dejamos. Que yo dejé el del último borbón, que ese se perdió en el, dejamos, en el naufragio. Y dejamos dejamos verdaderas joyas, sí. Yo lo que más he hecho en falta fue eh, pues los, los libros de poesía. Porque yo allí... Ten, pues había entre lo que había pues me inicié el mundo poético y voy a por echar recordar la inolvidable antología de poesía soviética de Mayakovski, bueno, sí, entre otros de Mayakovsky Pero, también. Eh, sí, sí, sí. Y, y esos momentos que que está muy por el nunca nos va a dar un libro de un libro electrónico, creo sí. yo no. No, yo yo creo que todavía hay que seguir con el papel. Yo creo sí. que el papel todavía tiene un largo recorrido, es más Ahora mismo el papel es más antisistema. O sea, ahora mismo el libro electrónico y sobre todo el que viene con DRM, que es eh, que el dispositivo decide si tú tienes derecho o no a leer ese libro, que eso ya ya hay que rechazarlo y hay que posicionar ¿Y cómo selecciona el dispositivo? Ah, porque el libro tiene unos códigos que, que dice si tú has pagado o no has pagado. O si te lo han dejado. Ah, vale, vale. Son muy tunos, son muy tunos. Bueno, eh, ya aprovechando la atacada, a cuenta de los atentados y las detenciones de estos días, quiero una, una cosa que me ha resultado curiosa. Ayer ha habido dos detenciones en Canadá, de, según los medios de comunicación, dos presuntos medios de Al Qaeda de Irán. Joder, me resulta un poco difícil que los, los militares de Al-Qaeda sobreviven en Irán, porque son enemigos acérrimos. Ya lo creo. Y mucho creo. menos que se pongan en contacto con alguien de Canadá, pero bueno, así. Yo creo que lo que pasa es que el sistema y más los yanquis necesitan más que nunca vender armas porque es lo único que tienen para exportar. Sí, yo estoy, bueno, de, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Venga pues. Abur. Bueno, para para los oyentes que nos estén escuchando, me ha gustado que haya mencionado lo de los militantes iraníes de Al Qaeda, pongo lo de lo de iraníes entre comillas, porque vamos a ver, yo no niego que en Irán haya suníes, que los habrá, o sea, seguro que los hay, pero probablemente haya más presbiterianos en España o, o, yo qué sé, o, o yas, yasidíes en, en otro país de europeo. O sea, eh, a ver, los, la gente de Al-Qaeda son sumníes. Es más, son de una corriente del de sunismo el wahabismo, especialmente facha y especialmente retrógrada. Entonces, yo no digo que los chiíes sean la flor y nata del liberalismo. O sea, no... No son precisamente izquierdosos pero no me los compares o sea no me los compares con, con la gente de al qaeda o sea decir que allí naníes de al qaeda pues pues me parece vamos eh, o sea a mí si me dicen que han detenido a, a tres elefantes rosas voladores canadienses me lo creo más fácilmente o sea de verdad porque pienso que alguien les ha pintado y les ha y les ha puesto unas alas o sea es que es que son cosas que, que te intentan hacer comulgar con ruedas de molino, o sea, que no, que no hay manera por dónde tragarlas. Y al final, claro, dices, pues vale, pues igual eres, que eres tú que, que te has criado con los libros y que tienes ese espíritu crítico y la gente de hoy en día que se ha criado con la tele no lo tiene y, y les dicen, ah, pues eh, eh, tres canadienses iraníes de Al-Qaeda y no le suena nada raro. Y yo cuando lo oí, dije, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué no se están... ¿Qué cojones no... Y aquí en España también, aquí en España les llaman... ¿Cómo es el Magreb, Al-Qaeda, el Magreb islámico? O sea, aquí ya ya ha salido diciendo el, el ministro del interior y tal, no sé qué, no sé cuál. Y después ven los jueces que no hay nada, que no hay absolutamente nada que son informáticos o que son tal o que son cual que en el mejor de los casos han ido por allá a esos países, no se sabe si si de turismo o o si o si han ido a, a campos de entrenamiento, claro, pero es que al final qué es un campo de entrenamiento? Porque igual dices han ido de monte. O sea, es que al final, o sea, llega un momento en que si ellos quieren contarte una historia te la van a contar. Entonces aquí pues no no digo que no sean malos, yo ni les conozco ni les dejo de conocer. Pero no sé, o sea, yo personalmente, la mayoría de la, de la gente musulmana que conozco es gente bastante maja. O sea, es gente maja, es gente pacífica, es gente que no viene a alearla O sea, quiero decir que, que a lo mejor estamos rodeados de, de gente de Al-Qaeda y no lo sabemos, pero mira, yo yo no tengo la suerte de conocerlo. O sea, yo la mayoría que conozco son gente, pero vamos, maja hasta dejarlo de sobra. Mira, os voy a contar una historia. Estaba en un parque descansando eh, en un parque que hay una fuente entre entre Basaurí y Echevarri. Bueno, más ya para Echevarri, ¿no? Y pasó un marroquí y llevaba dos, dos o tres peras. Y no me acordaba cómo se cómo se decía pera en árabe. Me acordaba de manzana, tufata, pero no me acordaba de pera. Y le pregunté, hola tal, no sé, oye, digo, ¿cómo se llama esto? Y el otro me ofreció, sin conocerme nada, me ofreció y me dijo, ¿quieres? O sea, a mí, realmente, yo no tenía hambre ni nada. Pero digo, o sea, te, yo pensaba para mí, te lo preguntaba para para saber, ¿no? No por no para que me ofreciese Y el otro, sin conocerme de nada, me, me ofreció. O sea, es es algo que hay que vivirlo y hay que experimentarlo. Y, y también hace poco, en, en Recalde, me pasó algo parecido, ¿no? Estaba un chico que estaba borracho, o sea, estaba en evidente estado de embriaguez, y estaba gritando, y se estaba metiendo con la gente. Yo me acerqué, por el acento le vi que era que era árabe, y bueno, pues ya que sé tres o cuatro palabras en árabe, pues las, las empleé, ¿no? Y entonces el tío me dijo, jo, es que no, le miran a uno más, no sé qué, no sé cuál, y ya, el tío ya se calmó. Probablemente sin pretenderlo, igual evité que el tío hiciese alguna, porque realmente no podemos imaginarnos la, la rabia que tiene que ser que lo que lo aparten a uno de esa manera. El otro día en el en la charla que dio Silvia en Isarbelch se hablaba de la estigmatización, de en cuanto una persona está diagnosticada como loco, ya deja de ser persona, ya es un loco. Y ya incluso la gente dice, pero ¿cómo vas con ese que está loco? Bueno, ¿y qué? O sea, ¿sí qué, ¿Qué tiene que ver? O sea entiendes que sí que a todos nos puede dar dar el punto o sea yo mira yo creo que dem tal y como está el mundo tal y como está el mundo de, de, de patas para arriba demasiadas personas cuerdas o sea, como decía como decía krishna murti no es no es no es síntoma de como es no es síntoma de cordura estar bien adaptado a un sistema tan profundamente enfermo, ¿no? Como diciendo, o sea, si tendríamos que, que estar constantemente en la calle y constantemente protestando, o sea, si, si nos si nos no sé, tragamos con todo. O sea, no sé. Bueno, vamos a poner otro poco de música que ya ya es el último ya ya la despedida. Hoy, hoy de todas formas se ha quedado el programa un poco flojo, pensaba que iba a ser un poco más potente con esto de los libros y tal, hoy ha quedado el programa un poco, menos mal que la llamada nos la ha salvado, con un, un poco de música. hand Estos eran los inolvidables Dire Straits. No sé qué título era la canción. Lady Writer, escritora. Ah, ah. El, el segundo álbum, 78 por ahí. Yo me sonaba Sultans of Swing, Where the Salt Dance pero sí. pero o sea, me sonaba de esa época, pero no no, no el conocía. Año el año siguiente, creo. Mm. Si sí, joder, la verdad es que como cómo me gustaban, ya hace un mogollón de tiempo que no los escucho. Los Dire Straits. Bueno, pues, pues hasta aquí el programa de hoy. Un, un homenaje a los libros, a San Jordi. Un llamamiento para que leáis nula día sin línea, ningún día sin una línea. Bueno, él, él lo decía para ninguna línea sin escribir algo, pero yo también os, os animo a que leáis algo, a que leáis aunque solo sea, pues yo que sé, una línea, una frase. A que hagáis un poco de bibliomancia. Yo tenía a veces posible pues coger un libro al azar Abrirlo y leer un poco Y a veces eso te, te ayuda Porque te da un, una clave Te da un mensaje La bibliomancia tradicionalmente La gente la ha practicado con la Biblia Yo a veces suelo eh, utilizar el I Ching Un libro también muy antiguo el, el Tao Te Ching Tengo unos cuantos interesantes El Sun Tzu El, el arte de la guerra Un, un libro por el cual poselo algunas personas les, les han caído les ha caído más pena ¿no? Porque, no y encima tiene el arte de la guerra o sea, es curioso no es curioso leed, leed y, y le todavía en papel que el papel tiene que tener largo recorrido un abrazo ya hasta la vista les es que ricasco, y ya Peter Gabriel y el Don't give up de, de Don't Well this where we don't no, no no no no La verdad es que ya ya conviene ir pensando un recambio, ¿eh? Igual ya para después del verano. Proud land we grew up strong we were wanted all along.